Soledad que acompañas mis horas, mis noches, mis días, sin desmayo, sin fatiga. Soledad, tu silencio es palabra que llega a mi oído desde niña, desde niña. Perdóname si hoy día me alejo y te dejo sola, soledad. Soledad no me llames, ingrata, ingrato el olvido Yo tan solo me despido Adiós es separarse, es no mirarse nunca, nunca soledad Iba naciendo al grito sincero mi adiós tan sentido چر بھی گا سولہ جو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 سو